La Alianza Atlántica no tiene un servicio secreto al estilo de, de los países que tú decías al principio, pero es que no es un país, ¿no? Lo que tiene es un, es un órgano... Es, es como la ONU, pero todos en el mismo sitio, ¿no? Efectivamente